En Radio Encuentro. Encuentro, estas son las noticias, noticias. Las noticias locales a s n t i i s o c a l y regionales. Por fin Comenzó en San Antonio Oeste el traslado de los suelos contaminados. La empresa Taim inició esta semana la tarea de remoción de suelo contaminado en los domicilios particulares de las manzanas en las que funcionó la fundición de la mina Gonzalito. Las bolsas con los restos son llevados en camiones hasta los depósitos definitivos cerca de la localidad de Mancha Blanca. Todas las operaciones se desarrollan con los controles ambientales previstos. Para evitar la dispersión de contaminantes y garantizar una operación segura tanto para los vecinos como para los operarios. Se inicia así la recuperación de un ambiente sano, libre de plomo y demás metales pesados para las familias que allí residen. Los niños podrán volver a jugar en los patios y veredas sin temor a exponerse A los perniciosos efectos de los contaminantes. La comunidad luchó durante más de 20 años para liberarse de esta pesada herencia que tanto ha afectado la salud, en especial de los más chicos. Según Soria, hay un pacto entre Hueretildec y Macri. Para el presidente del PJ, Martín Soria, existe un pacto entre el gobierno provincial y nacional y señaló que Alberto Hueretildec es un gobernador que aplaudió los tarifazos y no dijo nada cuando abrió la importación de manzanas de otros países. El intendente de General Roca también criticó la decisión de Juntos Somos Río Negro. De no participar de las elecciones del 22 de octubre y dijo que w e r t e r Gregg fundó un partido con un nombre de fantasía, intentó competir contra el Frente para la Victoria y c a m b i e m o s salió tercero y retira a su candidato. Trabajan en un proyecto para regular la comercialización de las bebidas alcohólicas artesanales. El concejal del Frente para la Victoria, Diego Santos, es el autor de la iniciativa que busca regular este tipo de bebidas. Señala que con la aparición de nuevas formas de comercialización de bebidas alcohólicas, como lo es el expendio de fraccionado de cervezas artesanales, denominados botellones o growlers, Se hace necesario generar un marco regulatorio de la actividad. Con ese propósito, el proyecto contempla la creación de un registro de productores y comercializadores de bebidas alcohólicas. Piden el traslado de las plantas cloacales de Vietma y Patagones. Un nutrido grupo de vecinos de la comarca reclamó a los intendentes José Luis f u l q u e s y José Luis Sara que gestionen la erradicación de las plantas de tratamiento de afluentes de las zonas costeras. Y sean trasladadas a la zona de las bardas. En el petitorio sostienen la importancia de que esos líquidos, que en la actualidad se vuelcan en el río Negro, sean utilizados para riego forestal. Los firmantes puntualizan la gravedad de la situación actual y los peligros para la salud de la población. Después del retiro de las elecciones, Hueretilnec recibe al ministro Frigerio. El encuentro será el próximo lunes en Viedma. Luego, el funcionario nacional va a recorrer obras en la capital provincial. Y finalizará con un encuentro político con intendentes y dirigentes de Cambiemos. Para muchos se trata de un virtual acuerdo político que incluye la renuncia a participar de las próximas elecciones de la lista de Juntos Somos Río Negro, hecho que presuntamente beneficiaría a Cambiemos. Mientras tanto, b a l e t i n e c define nuevos funcionarios intermedios en las cinco áreas renovadas del gabinete cuyos titulares asumirán el próximo lunes. Los vascos de la Patagonia se reúnen en Vietnam. El cuarto encuentro de centros vascos patagónicos tendrá lugar en la comarca este viernes y sábado, con actividades organizadas por el centro vasco Aperra, Exea de Vietnam y Patagones. Visitará nuestra zona delegaciones vascas de Comodoro Rivadavia, Neuquén, Confluencia, Bariloche, San Martín de los Andes, Puerto Madryn, Río Colorado, entre otros. Mañana viernes a las 19.30 se va a proyectar la película El Guardián Invisible en la Casa de la Cultura de Patagones. Las actividades centrales serán el sábado 30 con la realización de las reuniones de delegados de centros vascos patagónicos y mesas de trabajo con los referentes de áreas culturales en la sede social. ATE inicia retención de servicios de 72 horas en la municipalidad de Río Colorado. Los trabajadores se declararon en estado de alerta y asamblea permanente y mantendrán una retención de servicios durante las próximas 72 horas, pudiendo incrementar de manera total las acciones a la semana próxima. Tras varias audiencias entre las partes y el vencimiento de la consideración obligatoria, dictada en este caso por la Secretaría de Estado de Trabajo, No se pudo llegar a acuerdo y las condiciones laborales continúan en pésimas condiciones. Las noticias nacionales. María Emilia Soria impulsa la interpelación al ministro de Medio Ambiente de Macri. La diputada nacional del Frente para la Victoria pidió la interpelación para que Sergio Bergman. Brinda explicaciones sobre diversas irregularidades concernientes a su actividad. El pedido de interpelación se fundamenta en diferentes hechos que ponen de manifiesto el nivel de incompetencia de Bergman para desempeñarse como máximo responsable del cuidado del medio ambiente. El Senado aprobó la prórroga de la ley que suspende los desalojos. Por unanimidad, el Senado dio la media sanción a la reclamada prórroga de la ley 26.160 de emergencia territorial que suspende los desalojos en los territorios de los pueblos originarios que están en conflicto. En las afueras del Congreso, representantes de 40 comunidades originarias Celebraron como un triunfo la media sanción de la prórroga de la ley. En la sesión, Picheto t volvió a hablar de una supuesta violencia extrema en la Patagonia y resaltó la militarización de la región chilena de la Araucanía como un ejemplo a seguir. A 11 años de la sanción de la ley, solo 459 de 1532 de las comunidades fueron relevadas, por lo que sin la prórroga, Más del 65% corrían el riesgo de ser desalojadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide explicaciones por el ataque de Macri a los trabajadores y jueces laborales. El gobierno se deberá presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para explicar la avanzada oficial sobre los derechos de los trabajadores a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y el Centro de Estudios Legales y Sociales en julio de este año ante los ataques verbales y jurídicos contra este sector. La CID hará por primera vez un seguimiento particular al Estado Argentino ante la ofensiva contra los jueces laborales y el hostigamiento político y judicial a los trabajadores. El nuevo juez del caso Santiago Maldonado llegó a Esquel y comienza la investigación. El juez penal número 2 de Rawson, Gustavo g e r a l seguirá las dos causas abiertas por la desaparición del joven cuyo paradero se desconoce desde el primero de agosto pasado, cuando fue visto por última vez en la cordillera del Chubut tras un operativo de desalojo de gendarmería. Se trata de dos causas relacionadas con el mismo hecho, una vinculada con la desaparición forzada. Y la restante con una acción de habeas corpus. Siga informado. Siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro. 1 0 3 9 La comunitaria informa.